ha sido elaborada a partir de hechos reales y concretos, ya veremos ahora cuál es pero la finalidad es completamente diversa, no una finalidad eh, informativa, podríamos decir, ¿no? Sí, Sino pero para dar una pregunta, pero ¿no? perdona, Pedro, alguno pensará, ¿Ah, ¿cómo se nos está que ese sacerdote eh, no dice? Dinos, eh, ¿existió la Torre Babel? ¿En qué se basa la historia de la Torre sí, Babel? Pues, deciros, existieron...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 entre los pueblos de entonces también existían ¿no? había cada pueblo tenía su figurad no, su torre ¿no? se han, se han excavado muchísimo la de eh, la torre de Ur, el Sigurat de Ur es eh, el más conocido también está el de Huarca, el de Ninrud ¿no? y, y todos ellos pues nos podemos imaginar, no sabemos bien si se trataba de palacios, si de templos o, o una mezcla de las dos cosas, pero si sí nos podemos imaginar ese pique que podría haber entre todos los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 el ideal de construir una torre y de construir una torre a ver si construyo una torre más grande que la tuya ¿no? ese deseo de, de, de soberbio de querer ponerme por encima del otro típico entre pues, eso, los, los típicos anuncios entre villas y villas y abajo ¿no? a ver quién, quién termina antes de lavar los platos pues decir igual ¿no? quién construye la torre más alta y yo la mía tiene dos pisos más y la tuya tiene tiempo el resto de público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 pero que ciertamente no tiene ningún fundamento en el texto bíblico son textos muy tardíos hay muchas leyendas, y muchos mitos sobre la figura de María Magdalena ¿qué dice la arqueología y la historia? ¿qué dice la arqueología sobre el relato sobre otras mujeres bíblicas? sobre Eva, de Adán y Eva ¿mantiene lo que dice el texto? volvemos otra vez a los 11 primeros capítulos del Génesis bien, se habla de dos personajes que son Adán y Eva